Buen día, buen día para todos y todas. ¿Cómo andan? Buen día, Tamara. ¿Cómo te va? Muy bien. Bien, gracias a Dios. Qué, qué jornada tuvieron, ¿eh? eh sí. de, de acá la leímos la de alguna manera, el, el martes fue a la tarde. Eh, y, eh, impresionante tu discurso, te digo la verdad. Eh, te felicito porque esos actos oficiales a veces... Eh, ahuyentan la posibilidad de un discurso en el que se mezcle la historia de vida con el sentido político que fue lo que hiciste. Así que, buenísimo. Y si lo querés resumir acá mismo para que te escuchemos, eh, también lo podés hacer. Eh, me basé en lo que es mi vida, ¿no es cierto? Uh -huh. este, yo quer quería contar mi historia para, para dejar un mensaje de esperanza, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, porque cuando el Estado eh, respeta los derechos... Todos tenemos la posibilidad de salir adelante. Eh, nada, por eso agradezco tanto al señor intendente eh, Delfino y al gobernador y a todo su equipo por, por, por, por la gran oportunidad, ¿no es cierto? Tamara, ¿cómo fue en la previa? Eh, ¿Vos pediste hablar o ellos te propusieron? No, no, fue? no, ellos me, pro, ellos me propusieron. No, ah, está bien. No. Es más, estaba muy nerviosa. Imagínate claro. que hablar adelante tanta gente para ah. mí... Te, No, no, ellos me propusieron y, y lo acepté, me animé. Muy bien. ¿Y vos, vos reflejaste ahí también eh, una, una etapa política de la Argentina o de, o de derechos conquistados y con el Estado tomando decisiones? Eh, ¿Crees que eso se reflejó del mismo modo en La Pampa, te pregunto? ¿Y en todo caso crees que esa etapa terminó, hay que volver a luchar? ¿Cómo, cómo ves esa realidad? Yo creo que terminó esa etapa, creo que fue una gran, una gran conquista de derechos, ¿no es cierto? Este, bueno, yo tuve la suerte oh, eh, de, de, de que Ricardo Delfino eh, fuera más, estuviera más avanzado. Yo, antes de que saliera la ley laboral de cupo trans, eh, yo ya estaba, ¿no es cierto? Sí sí, sí, sí, te sí, escuchamos, eh, eh, te escuchamos. Este, pero bueno, es un camino que no es fácil, no es fácil. Okay. Este, pero bueno, hay que seguir luchando, hay que seguir luchando por los derechos de okay. las chicas. Eh, Tamara, ¿cuándo ingresaste vos al municipio eh, de forma formal? ¿Cuánto hace? Eh, siete años. Mm. Sí, seis años cierto. ¿Y, y blanco en siete, eh, seis años siete, más o menos. Claro. Eh, ¿Y siempre ahí en el comedor? Siempre en el comedor, mm. siempre en el comedor. Bueno. Este, pero bueno, nada, por eso estoy tan agradecida a este, a este gobierno peronista, ¿no es cierto?, que me dio todas las posibilidades. Y mm. nada, tuvimos otro gobierno, ¿no es cierto?, en su momento estuvo este, un familiar mío como intendenta, ¿no es cierto?, Pero bueno, no tuve esa suerte, ¿cierto?, de, de que me, me valoraran. Uh -huh. Y que me... no sé si me explico. Sí, sí, sí, sí claro. Uh -huh. eh, ayer conversaste con periodistas de Radio Nacional. De, decime si escuché bien. ¿Vos, vos comentabas que había una presencia de una decena o una decena y media de personas pertenecientes al colectivo travesti trans y sí. que en todos los casos sí. tienen... Este, ¿Trabajo como, como corresponde? ¿Formal, regular? ¿Esto es así? Como corresponde, sí. Y tengo otras compañeras que, están, que también están trabajando en otro sector de la municipalidad este, y también otras compañeras que en, en empresas privadas. Uh -huh, bien. Sabés que es extraordinario, ¿no? Digo, es, eh, eh, en Santa Rosa mismo... Hablando que es, lo crioso, sí. es un golazo esto. Claro, claro. ¿Y, ¿Por qué crees que pasa...? ese fenómeno ahí? ¿Cómo? ¿Por qué crees que se da ese fenómeno tan positivo ahí? Le digo fenómeno y me da ganas de volver para atrás, porque no es un fenómeno, es lo que debería ser en realidad, pero eh, me, me entendés lo que quiero plantear. Acá en Santa Rosa, una, una población con muchísimos más habitantes, que se supone con muchísimos más recursos, donde funciona toda la burocracia estatal provincial, las personas travesti trans andan mendigando puestos de laburo y, y, y es muy difícil conseguir. Y en, y en Cateriló está pasando esto. ¿Por qué, por qué ocurre, crees? Eh, yo creo que, que, que la gente del pueblo, al conocernos, eh, digo yo, ¿no es cierto? Este, costó acá, porque no fue fácil. En este gobierno de Ricardo empezó como Ricardo a visibilizarnos más este no nos tenía escondido atrás de una planta. Este, entonces como que ahí la gente eh, eh, empezó a darse cuenta y abrir un poquito más la cabeza, ¿no es cierto? Eh, Tamara, eh, ¿ya mmm, cocinaron en, el nuevo, en las nuevas instalaciones o no? Todavía no. Nos estamos pasando, ah. o calcularía que este lunes que viene ya estaríamos pasando, ¿no? Mm. Este, así que nada están conformes ¿Eh? con las instalaciones, ¿cómo quedaron? Feliz, feliz. Uh -huh. Es increíble la obra. Increíble. Uh -huh. este es hermosa, es hermosa. Eh, ¿a, eh, ¿A cuántas...? Se... Para ah, 80 sí. personas. Claro. ¿Cómo? No, no, no, no, dale, seguí. Eh, es inmenso, es inmenso, es hermoso. Eh, lo que es el nutrir y lo que es el albergue, es todo nuevo, eh, Es un lujo, es un mm. lujo. La verdad que eh, no solo nosotros no, este, nos asombramos, sino que el pueblo en general. Claro. Eh, Tamara, ¿a cuántas niñas y niños se están alimentando todos los días? A 100. ¿A 100? Mirá. A 100. ¿Sí? A 100 ¿Y, ¿Y esto qué es? ¿Es ¿Al mediodía? ¿Cómo, cómo es? es un... Solo al mediodía, al mediodía. Solo al mediodía. ¿Es un almuerzo? Sí. sí. Bien. Eh, 70 eh, niños y niñas... Eh, atendemos acá, se le da de comer eh, acá en, en el comedor y 30 son viandas. Uh -huh. Bien. Bien. Eh, Entregamos viandas a los nenitos de dos años, tres años que no pueden venir. Claro, sí, sí, sí. Bien. Bueno, nada Pero que, también sí. quería remarcar sí. po, perdón. Dale, dale, dale, dale. El, tra el trabajo que se hace de nutrir, que no solamente es dar de comer. ¿No es cierto? Eh, el apoyo. Eh, el estar, eh, eh, eh, con el amor que se hace todo acá, ¿no es cierto? Mm. Y, y después remarcar también las, no solamente que se ha de comer, ¿no es cierto?, también los viajes de verano, de invierno que se les da, los, los niños y niñas este verano pasado por primera vez conocieron el mar y Huenco, este en invierno los hemos llevado Tierra la Ventana, este, a la laguna de Huatraché. Este, al zoológico, acá se le festeja todos los meses, los cumpleaños, todos los nenes. Eh, se festejan Pascua, el Día del Niño. Para Navidad se le entrega a cada, cada uno la bolsita como corresponde. Este, ahora tenemos la huerta del Nutrir, que todo lo que producimos se consume en el comedor y se lo, el, también lo entregamos a los niños y niñas. Mm, bien. Tipo, tipo vianda. Claro, y también contamos con un roperito comunitario. Ah, bien. Bueno, está completito sí. entonces. Muy bien. Bueno, completito. Bueno, bueno Tamara, eh, nada, eh, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, si no, gracias por estos minutos, con Kermés. Eh, que muchas gracias al señor Intendente y al señor Gobernador que, que hicieron esta magnífica obra y la oportunidad para todas y todos. Eso es.